Como si fuera una gran aspiradora, el capitalismo absorbe fuerzas de trabajo en abundancia, les extrae todo lo posible hasta dejarla solo en huesos más cubiertos por la piel. Luego le pone el botón de expulsar y arrojar millones de desocupados. Como en las grandes guerras que van absorbiendo productos, soldados, armas, territorios y van arrojando escombros y cadáveres.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 el sistema capitalista nace chorreando sangre y lobo todo, por todos los pueblos, desde la cabeza hasta los piezas. En suma, lo que el pensamiento crítico parece descubrir en la filología de la vida, se puede resumir en una palabra, en guerra. La guerra no sólo está en el origen del sistema capitalista, está en todos y cada uno de sus actos cuantativos, la guerra es la medicina que el capitalismo le administra al mundo para jugarlo de los males que el capitalismo le impone. Ahí se dice y se repite que las guerras nadie no gana. Falso. Y no solo hay quien resulta vencedor en un conflicto, hay también quien gana sin importar quién sea el vencedor y el vencido.